Muchas veces es difícil distinguir entre algo que es genuino o una farsa. Parece que la apariencia es lo que más preocupa a muchos y se atreven a hacer casi cualquier cosa por hacer que la gente piense que son algo que realmente no son. En nuestro estudio bíblico de momento decisivo para hoy, hablaremos sobre cómo muchos hacen esto con la oración. En nuestra lección titulada, La oración, los paganos y simuladores, descubriremos lo que significa ser un simulador.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 Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Estamos muy contentos de que usted pueda estar con nosotros para este estudio que hemos comenzado sobre la importancia de la oración que hemos titulado Oración, la gran aventura. Mi objetivo en presentarles esta serie no es para hacerles sentir condenación y culpa, porque todos sabemos que deberíamos orar más de lo que oramos. sino ayudarles a descubrir la tremenda bendición que puede ser para su vida avanzar a un nuevo nivel en su vida de oración. No hay nada más emocionante que la aventura que Dios quiere que tengamos con Él por medio de comunicarnos con Él, como Él nos enseñó que lo hiciéramos. Abramos ahora nuestras Biblias a Mateo 6, 5.13 para comenzar con nuestra lección para hoy. ¡Qué maravilloso y consagrado debe ser este hombre! El Señor Jesús dice que cuando se ora no hay que ser así. Permítanme darles algunas instrucciones preliminares respecto a orar antes de darles un modelo de oración. Dice que no seamos como los hipócritas, porque la oración hipócrita se concentra en la posición en lugar de en la piedad. Había quienes gustaban de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Exhibiendo públicamente su piedad Tratando de ganarse la reputación de gran espiritualidad Pero esa no es la manera de orar Si usted va a orar, por favor Comprenda que hay una manera de orar y una manera de cómo no orar No sea como los hipócritas La oración hipócrita se concentra en el reconocimiento en lugar de la recompensa El Dr. G. Campbell Morgan, uno de los grandes predicadores de una generación pasada, dijo, Los cristianos debemos llevar la cuaresma dentro de nuestros corazones y una Pascua eterna de resurrección en nuestras caras. Lo que quería decir es que no debemos andar exhibiendo algo que no es cierto. Debemos siempre ser genuinos en la manera en que nos acercamos a Dios en oración. Para mí es interesante, al observar esta oración y al leerla con detenimiento, descubrir que el Señor se ha ocupado de cada uno de los retos para evitar la oración hipócrita. Por ejemplo, dice que entre en su recámara. Si usted entra en su recámara, no puede estar orando ante los hombres. Ha dejado a todo mundo afuera. El único que le va a escuchar es el único a quien debería estarle orando. Luego dice que ore al Padre, no a otros. A menudo la oración no va dirigida a Dios, sino que es una exhibición para la gente que está oyendo. Cuando usted entra en su aposento y cierra la puerta, el único que está ahí es el único con quien debiera estar hablando. Así se libera de toda tentación de hacer exhibición y de adoptar posturas ante los hombres. Ore a su Padre que está en secreto. Jesús dice cosas bien fuertes en cuanto a los hipócritas que elevan oraciones. Dice que no se haga así. Alguien ha dicho que muchos cristianos son como la gallina vieja que se va a un lugar secreto para poner sus huevos, pero que después, con todo su cacareo, anuncia dónde ha estado y lo que ha estado haciendo. El Padre Nuestro no es una oración egocéntrica. Usted tiene que llegar hasta la mitad de la oración antes de pensar en sus necesidades. Incluso cuando piensa en sus necesidades personales, no son personales suyas, sino en plural. en el sentido de que no es Padre mío, sino Padre nuestro. No es mi pan cotidiano, sino nuestro pan cotidiano. No es perdóname mis deudas, sino perdónanos nuestras deudas. No es no me metas, sino no nos metas. La oración en sí misma está lejos, lejos de ser egocéntrica. A veces Dios debe sentir que nosotros le consideramos como el botones celestial. Dios, esta es la lista de lo que necesito hoy y lo quiero antes de las cuatro de la tarde. Entramos a su presencia sin comprender que primero que nada la oración se centra en Dios. Hay una maravillosa ilustración de esto en el relato que nos da Lucas del publicano y el fariseo. Dice que el fariseo fue al templo y puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nos olvidamos que la oración es primero y primordialmente oración a Dios. Un pastor recibió una vez una llamada de alguien a quien nunca había visto. Había una crisis en la comunidad y no podían encontrar a su propio pastor. La persona que le llamaba le preguntó si podía ir al hospital y visitar a un hombre que estaba agonizando. El pastor fue y halló al hombre en su cama con una silla al lado. El enfermo le dijo, «Voy a morir. Lo sé. Pero antes de morirme, quiero hacerle una pregunta. Tengo que hacérsela a alguien. Hace unos años estaba luchando con mi vida de oración y alguien me dijo que me serviría si recordara que la oración es una conversación, una conversación íntima con Dios. Me sugirió que colocara una silla en donde iba a orar y que me imaginara que tenía una conversación con el Señor Jesús y que el Señor estaba sentado en esa silla». Así lo he estado haciendo. A veces, aquí en el hospital, oro por más de una hora, recordando que Jesús está ahí. ¿Está bien hacer esto? El pastor le dijo, no solo está bien. Pienso que deleitará el corazón de Dios saber que usted ha pasado de la oración a la conversación personal. Conversaron y oraron. Pocos días después, el pastor recibió una llamada de la hija del hombre para informarle que su padre había muerto y que querían que él oficiara el funeral. Entonces, le dijo algo muy extraño. Cuando encontramos a papá muerto en el hospital, tenía su cabeza apoyada sobre una silla. El hombre había llegado a comprender lo que es la esencia del Padre Nuestro. Que la oración es conversar con el Padre Celestial, conversar con el Señor. Es una relación personal. Si usted fuera a ver a la persona que más quiere en la vida, y en lugar de comunicarse de una manera normal y natural, empezar a hablar pomposamente y adoptar posturas extrañas, su relación seguramente se deterioraría. Es más, probablemente se acabaría. Usted no va a su casa y dice... Oh, vuestra merced y más maravillosa esposa, ¿cómo os has dignado de bendecirme hoy? No estoy tratando de hacer burla. La oración es íntima y personal. Es una relación personal. Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Luego el Señor Jesús dice, Cuando ores, no ores como los paganos. Dice en el versículo 7, Llorando, No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Cómo hacemos nosotros esto? A veces en nuestras oraciones usamos palabras como signos de puntuación. Cuando usted habla con un ser querido, no le dice, «Ahora, Diana». Tenemos que ir de compras, Diana. Sí, querida, tenemos que ir de compras, Diana. Tenemos que hacerlo, Diana. Y hacerlo hoy, Diana. A veces, cuando oramos, usamos las palabras Jesús, Padre, Señor, como signos de puntuación. Suena como rezo. Dios quiere que hablemos con Él de la misma manera como hablamos con las personas que más queremos en la vida. Dios anhela esa clase de relación personal con los suyos. A veces oramos hipócritamente en nuestras iglesias con repetición y perdemos el énfasis. Al principio de mi pastorado ministré a muchas personas que venían de iglesias litúrgicas. Pienso que hay algo provechoso en la liturgia de muchas iglesias, pero uno de los retos de la liturgia, uno de los desafíos de un libro de oración, es que puede convertirse en algo de costumbre. En algo prescrito. En muchas iglesias hay un libro que tiene solo oraciones. En ese libro hay una oración para cualquier cosa que usted pueda necesitar. Alguien que era bueno para las palabras las ha escrito. Uno puede llevarlo consigo y puede leer una oración. No digo que haya algo de malo en esto, si brota de su corazón y representa lo que usted realmente siente, pero. ¿Ven ustedes lo fácil que es tomar eso y convertirlo en vana repetición, simplemente recitándolo a fin de elevar un rezo? Hay gente que piensa que tiene que encender una vela y repetir una oración y que mientras la vela arda, la oración está siendo elevada a Dios. No hay ninguna evidencia de esto en la Biblia. Tal costumbre solo añade a la oración una dinámica de repetición y nos aleja realmente de la relación personal que Dios quiere que tengamos al orar. Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad y anhela que usted converse con Él. Dios quiere que usted ore. Ore fervientemente e invóquele como su Padre Celestial. En el Tíbet... Hay millones que escriben sus oraciones en hojas de papel y usan molinillos para hacer girar esas oraciones en ruedas, que se supone que presentan las oraciones ante sus dioses y supuestamente cada vez que giran los papeles, el dios oye la oración. En algunas partes de Latinoamérica los indígenas hacen figuras para expresar sus necesidades, imágenes de maíz, cactus o niños. Se supone que el poder de la oración reside en pronunciar en voz baja una cierta combinación de sílabas como si fuera un conjuro o mantra. Alguien ha dicho que una frase llena del deseo del corazón es más preciada para Dios que una hora de ensayar palabras y frases sin ningún sentimiento sincero. Dios no quiere simplemente oír nuestras vanas repeticiones, Dios quiere comunicación, Dios quiere que oremos de corazón. Aquí tenemos una oración con setenta y cinco palabras, en esta versión. Al estudiarla y ahondar en su significado aprenderemos la mejor teología que jamás podamos aprender en la vida. Noten el énfasis en Dios en las primeras tres peticiones. Tu reino, tu nombre, tu voluntad. Luego note la segunda parte de la oración y su énfasis en la pobreza del ser humano. Danos nuestro pan cotidiano, perdónanos. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. En la primera parte de la oración todo es tú, tú, tú. En la segunda parte todo es nosotros, nosotros, nosotros. Dios tiene toda la gloria y todo el poder, toda la majestad. Y usted y yo tenemos todas las necesidades y deseos y toda la pobreza. Dios lo tiene todo y nosotros No tenemos nada. Es maravilloso poder venir con las manos vacías a Aquel... ...que tiene la capacidad de darnos todo lo que necesitamos. De eso se trata la oración. Eso es lo que esta oración les enseñará. Y ustedes aprenden a orar según ella. Al avanzar en la oración descubrirán que es una especie del ciclo de la vida. Empieza con alabanza. Santificado sea tu nombre. Pasa de la alabanza a las prioridades... Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Luego habla de provisión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego habla de las relaciones personales y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces habla de protección y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Finalmente nos da una promesa, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El doctor Rubén Torrey, quien ha escrito algunos de los mejores libros sobre la oración que todavía se publican, dijo que podía recordar el tiempo cuando pensaba que su vida de oración nunca alcanzaría el vuelo. Se crió en una familia cristiana, en donde se le enseñó a orar desde niño, como muchos otros nos hemos criado. Pero dijo que la oración era más cuestión de repetición y forma. No se pensaba en Dios. ni en un real acercamiento a Dios. Incluso cuando me convertí, sí, incluso después de que entré al ministerio, la oración era en su mayor parte cuestión de forma. He conocido a muchas personas así. Fue igual para mí por muchos años. Torrey sigue diciendo, «Un día me di cuenta de lo que realmente significaba la oración. Caí en cuenta que la oración era tener una audiencia con Dios, entrar en realidad». a la presencia de Dios y pedirle cosas y recibirlas de Él. Ese darme cuenta de ese hecho transformó mi vida de oración. Antes de eso, la oración era nada más que una obligación y a veces una obligación fastidiosa. Pero desde el momento en que aprendí de corazón que la oración era entrar en una habitación y cerrar las puertas y tener una conversación con el Dios Todopoderoso, ya no fue, ¿cuánto tiempo vas a orar? y obligarme a la fuerza a pasar una hora en oración, sino que llegué al punto en donde tenía que cuidarme para no dejar que la oración ocupara todo el resto del día, porque hablar con Dios llegó a ser algo muy especial. El Padre Nuestro nos recuerda que Dios anhela que los suyos se comuniquen con Él, no solo en los templos los domingos. Muchos de ustedes oran cuando se dividen en grupos pequeños en la iglesia en las casas de estudio bíblico, en el ensayo del coro. Dios quiere que oremos todos los días y que tengamos un tiempo especial a solas con Él. Ya les he mencionado que en días recientes una de las cosas que me han ayudado a tener más cuidado al respecto es periódicamente escribir mis oraciones a Dios como si le estuviera escribiendo una carta para decirle lo que tengo en el corazón. Descubro que cuando lo hago así... Pienso con todo detenimiento en mis palabras, y así ese tiempo se convierte en momentos muy especiales. Usted no podrá hacerlo todos los días, pero conforme estudiamos el Padre nuestro, vamos a aprender cómo Dios anhela que todos nos comuniquemos con Él. Hay mucho en nuestra vida que podría ser mucho mejor si la oración fuera más que un factor. Muchos tienen problemas tan grandes, tan inmensos, que simplemente están por encima de su capacidad. Ustedes se dedican con tanto ahínco a tratar de hacerles frente lo mejor que pueden, que se olvidan del mejor recurso que hay. ¿Han oído alguna vez a alguien decir, pues bien, ya lo he intentado todo, así que lo mejor que podría hacer es orar? Siempre les digo que han quedado reducidos a la influencia más poderosa del mundo. La oración es ponerse en contacto con el Creador. Algunos que están escuchando esta serie de mensajes piensan, Pastor Jeremiah esto es grandioso. Me alegro de que usted hable sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es mi oración. La he repetido toda la vida. ¿Puede usted decir Nuestro si su religión no tiene cabida para otros y sus necesidades? ¿Puede decir Padre si no demuestra esta relación personal en su vida diaria? ¿Puede usted decir que estás en el cielo, si todos sus intereses y esfuerzos están en la tierra. ¿Puede usted decir, santificado sea tu nombre, si aquel a quien invoca con ese nombre no es santo para usted? ¿Puedo yo decir, venga tu reino, si no estoy dispuesto a abandonar mi propia soberanía y aceptar el reinado justo de Dios? ¿Puedo decir, se haga tu voluntad, si no estoy dispuesto o me resisto a que se haga en mi propia vida? ¿Puedo decir así en la tierra como en el cielo, a menos que verdaderamente esté listo para entregarme a su servicio aquí y ahora, a fin de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como es hecha en el cielo? ¿Puedo decir el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, sin hacer un esfuerzo sincero e intenso para ganármelo, o al ignorar las necesidades genuinas de mi prójimo? ¿Puedo decir, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, si sigo guardando rencores contra algún hermano? ¿Puedo decir, no nos metas en tentación si deliberadamente escojo seguir en una situación en donde voy a ser tentado? ¿Puedo decir, líbranos del mal, si no estoy preparado para luchar en el campo espiritual con el arma de la oración? ¿Puedo decir, tuyo es el reino, si no le doy al rey la obediencia disciplinada de un súbdito leal? ¿Puedo decir, tuya es la gloria, si estoy buscando primero la mía propia? ¿Puedo decir, por los siglos de los siglos, si estoy lleno de ansiedad todos los días? ¿Puedo decir amén, a menos que con toda sinceridad diga, cueste lo que cueste, esta es mi oración? Hay mucho más en el Padre Nuestro que solo repetirla como oración. Esta oración, si la captamos con nuestros corazones y mentes, cambiará nuestras vidas. Si llegamos alguna vez al punto en que con toda sinceridad, con integridad, en forma creíble, podamos elevar el Padre Nuestro en todo lo que significa, empezará el próximo gran despertamiento espiritual en los Estados Unidos, en su país y en todo el mundo. Porque esta oración se halla en el mismo meollo de lo que Dios es y de lo que Él anhela que sus hijos sean. El Padre Nuestro. En un hospital hace años se hallaba moribundo un joven y el capellán del ejército vino para orar con él en sus visitas regulares. Algo en el corazón del capellán le llevó a elevar el Padre Nuestro. Y así mientras que el joven soldado herido mortalmente exhalaba casi por última vez, el capellán se arrodilló junto a la cama y oró con todo fervor. Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando terminó Notó que los ojos del joven soldado estaban llenos de lágrimas. El capellán trató de hablarle de su necesidad de Cristo. Lo único que el joven dijo fue, «Hace años mi madre solía elevar junto conmigo esta oración, y qué bueno poder volver a oírla». El capellán siguió con su ronda de visitas. Al siguiente día fue a visitar al joven soldado. Al entrar en la habitación notó que la cama donde había estado estaba vacía. Buscó a una de las enfermeras del piso quien le dijo: Murió algo así como una hora después de que usted estuvo aquí. Pero, tal vez le interese saber esto. Poco antes de morirse le oyó repetir en voz alta: Padre mío, Padre mío. Sí, mamá, Él es mi Padre, le he recibido. Él es mi Padre ahora, y pronto voy a estar contigo y con mi Padre en el cielo. Podría decirle al concluir hoy, que usted no puede orar el Padre Nuestro a menos que Dios sea su Padre. Tal vez usted ha oído la idea de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres, que Dios es Padre de todos nosotros y que todos somos hermanos sin que importe en qué punto estemos en la vida. Quiero decirle que hay dos familias en el mundo. Tenemos la familia de Dios y la familia del diablo. Y mientras usted no nazca otra vez, usted... No ha nacido en la familia de Dios. Hay muchas personas que han vivido toda su vida sin conocer personalmente a Dios que han orado el Padre Nuestro, pero las palabras no han salido del techo porque usted no puede decir, Padre mío, si Dios no es su Padre. La manera en que Dios llega a ser su Padre es si usted pone su confianza en lo que Él le da en la persona de su Hijo Jesucristo y le recibe como su Señor. La Biblia dice que cuando usted hace eso, llega a ser hijo de Dios, nace en su familia y llega a ser un hijo o hija de Dios. Si usted nunca ha nacido en la familia del Padre Celestial, entonces el Padre Nuestro no es para usted, no todavía. Pero hay una oración que es para usted y es algo así como esto, Dios, sé misericordioso a mí, pecador. Dios, perdóname mis pecados y dame la dádiva de la vida eterna. Si usted eleva esta oración, entrará en la familia del Padre, y entonces el Padre Nuestro es suyo. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido juntos, y por el comienzo de esta serie de estudios sobre el Padre Nuestro. Te damos gracias, que aunque a veces no lo entendamos, tú estás cerca de nosotros y con nosotros, y cuando oramos, tú estás ahí, Y escuchas nuestra oración y deseas que tu pueblo se acerque a ti, no con palabras elocuentes, no con una fórmula complicada, sino, Señor, a acercarnos a ti así como tú eres, nuestro Padre que estás en el cielo. Señor, te alabamos hoy y te damos gracias que estés en el cielo para nosotros y que el Señor Jesucristo esté a tu diestra intercediendo por nosotros. Te damos gracias, Señor, que podamos acercarnos a Ti y recibirte como nuestro Salvador y nacer en Tu familia como muchos. Ya lo hemos hecho. Y Señor, te pido que si me escucha hoy alguien que nunca te ha recibido como su Salvador, que Tú le ayudes hoy a acercarse a Ti, ahora, mientras Tu Espíritu le habla a su corazón. Ayúdales a tomar esa decisión eterna de entregarte su vida y conocerte personalmente. Te alabamos, Señor, que te preocupas tanto por nosotros como para enseñarnos a orar. Pasaríamos toda la vida tropezándonos si no fuera por la buena instrucción que nos has dejado. Obra en mi corazón, fortalece mis oraciones, dame más hambre y un deseo más profundo de conocerte a ti y seguir tus prioridades aquí en la tierra, como en el cielo. Señor, Te pido que cada uno de nosotros un día podamos recordar este momento y descubrir que hemos crecido en nuestra vida espiritual por haber expuesto nuestra vida a la verdad de tu palabra. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. gracias por estar con nosotros hoy. Nos alegramos mucho que usted haya tomado tiempo para dejarnos compartirle la palabra de Dios. Mañana aquí, en Momento Decisivo, hablaremos de la relación de la oración basándonos en el versículo 9 de Mateo capítulo 6. Siempre que tengamos la oportunidad, nos gusta pedir a nuestros oyentes que nos escriban una carta o una notita para decirnos que nos escuchan y lo que estas enseñanzas significan para ustedes. Muchos nos escriben por la internet y las notas son de tanta bendición y motivación para nosotros. Así que, si aún no ha tomado el tiempo en escribir un email o una nota, le animo a que nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha. Gracias, amados oyentes, por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.